Hola, hola, hola, muy buenas noches. Decimos presente. Noventa y tres punto cinco, hola. No sé cuándo fue que empecé a hablar solo. No te sé decir. Lo natural de hablar solo. En este caso, vos, yo y aquel no tenemos ese denominador común. Algo así como narrarse el cotidiano. Narrarse, pone esto de acá, llevalo para allá. Narrarse、eh, pensamientos complejos también, o ¿no? por lo menos íntimos. La gracia consiste en que eso pueda llevarse al aire. Gracia pequeña, pero bueno. Así nació este programa que fue tarde y ahora es noche. En eso hemos recurrido en todos estos años a través de la 93.5. Un nuevo reencontrarse. Lunes noche vos. Lunes noche yo. Por los que alguna vez fuimos. Soy Carlos Bonano, es junio. Y tengo ganas. ¿Cómo no? Sirva de excusa para escuchar a Jorge f a n der Molle. La primera vez que escuché este tema no lo asocié para nada con Costec i y Santillán. Era simplemente una historia de habitación de madera, se me ocurrió eso. Y de infancias lejanas y de una muerte prematura, claro. ファンダルモレ。 Por ese junio y por otros tantos. サビコンの声が聞こえたら、サビコンの声が聞こえたら、サビココンの声が聞こえンの声がコンのンのサンの声が聞こえたら、サビコンの声が聞こサンの声が聞こえコンの声が聞こえたら、サビコンの声が聞こえたら、サビコンのた、 やっつけるんや、どせんをもっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっ a もっともっともっともっとも e と e っともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっと a っと ファンダの毛ラマジで hacer canciones。 すいませい すみません。 20 años、いまだまだ。 私の夢はありません。 ピカティアだ。 A ir por otras canciones. Pero quería que Junio tuviera este toque otra vez. Léo f e r e Confu. A l o e d e m o c r á t a Y l r e m o r Junto a Jacques Brel. Junto a George Brassens. Aquel. Tridente que abandonaba la dulzura de la posguerra y le empezaba a dar pasto a lo que iba a ser el mayo francés. ¡Mi Dios! Haciéndose eco de una pancarta anarquista por excelencia, ni Dios ni amo. Mi maître. Ces bois que l'on dit de justice y qui poussent en les suplices, y por meubler el sacrifice. 私たちのサンプ e のサンプルのサンプルのサンプルのサンプルのサンプルのサンプルのサンプルのサンプルのサンプルのサンプルのサンプルのサン AD Borivian invece P パーレーラメ n トや e ラスボリビアン、パラレーラメントやア a n ントやセル・ i ンスボル、パフェッ。 Aquí encontramos una página irreductible de Leo f e r r é Pero no era el único. ¿Será que aquí nació el grito? Sin duda, entre los más ácidos de la canción francesa estaba Georges Brassens. Con un humor muy, muy, muy particular. Una ironía basal, podríamos decir. La femme qui s u s c i t en n tanta pasión brutal. Que los hispanoparlantes, el que mejor heredó fue Javier Cray, ¿no? Casi una continuidad de eso. Una recreación de eso. los r a s s por s e m e 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus, du contraire, sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse. こいると、私たこいると、私たちはあなたのことると、私たちはあ i たのことを知っていのこのことてのことを知っていると、 サタンスとの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一の一つの一つの一つの一 Pero es un Dios, cuidado con él. Nombre hermoso el de Saturno, pero es un Dios, cuidado con él. Y si el tiempo al seguir su rumbo, de vez en cuando al descansar, Sentretiene Se e matando rosas, es por matar tiempo sin más. Sentretiene Se matando rosas, por matar el tiempo sin más. Y hoy a ti te toco, mi amada.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 Hay una manera de decir, ¿no? Hay una sombría manera de engolar, casi nasal y un sello indeleble de Paco Ibáñez. Y lo que se razona se va desplazando de una manera. Gris en este caso. Claro que también Paco Ibáñez abrevó de otras fuentes, no solamente del francés. Por ejemplo, sin ir más lejos, de Rafael Alberti. Es decir, de la mejor tradición española de la guerra civil. Las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralvo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Recordemos que esta es gente que ha estado cuarenta y tantos años absolutamente prohibida, ¿no? Borrados del mapa, imposible de reproducirse en ningún lado de esa de España.、Las、y Paco Ibáñez les ponía música. Tierra de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. a g a l o p a r a g a l o p a r hasta enterrados en el mar. De dónde salió el grito. a g a l o p a r hasta enterrados en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en l a c e r r a d u r a Galopa caballo, patralvo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. あがるパー、アガロパー、アタイ、エクラ a スエレマー、アガロパー、アガロパー、アタイ、エクラロスエレマー、アダイエ、アダイエ、アダイエ、アンフレンテナイエ、アダイエ、アマッテシー、バンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンフレンテナイエ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ、アン、アンドゥ、アン ガロパカバイオパトラアルボ、ジュネテ A ルプエブロケラティア l ストゥリ h アガロパ、アガロパ、アスタ r ンテッラロスエン Patralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. h g a l o p a r h g a l o p a r hasta enterrarlos en el mar. h g a l o p a r h g a l o p a r hasta enterrarlos en el mar. Y no todo era épica de grandes trazos. La bordeta, José Antonio. La bordeta. Todos repiten lo mismo. Cuando dicen que se marechan con cuatro granos de trigo, se alimentaban. Vivían él y la vieja. Y al resto de la compañía y al sol de los de mediodía se calentaba. La trama doméstica que va conformando la historia. La Navidad, la para el verano la siega, para el otoño la siembra. A la primavera nada, mula paridera y monte, cielo, tristeza y casona. El día que el tren se marcha, todo abandona, tenía viento y carreta, y recuerdos de la guerra. Barro, sol, piedra y paisaje, y un regacho de agua muerta. José Antonio, la, la bordeta, ¿de dónde salió el grito? Verano, la ciega se marechó una mañana con la mujer y compaña, í gritándole a los paisajes. パーブラー、ドラー、シアルタ、s フ a ーアルト、ドラマ、スフォーアルト、ドラマ、スフォーアルト、ドラマ、スフォーアルト、ドラマ、スフォーアルト、ドラマ、スフォーアル r ドラマ、スフォーアルト、ドラマ、ス i ォーアルト、ドラマ、スフォーアルト、ドラマ、スフォーアルト、ドラマ、スフォスアルト、ドラスフォーアラ Te mirarán con rabia, con rabia en la voz y el viento, con la rabia en las palabras, con la rabia que produce abandonar lo que se ama. Nada cambió a lo largo de los años, no serán. Parajes bucólicos, carretas, ni mulas, pero. Nada cambió. Después de tantas inmigraciones. José Antonio Labordeta, ahora con lo que en su época fue un himno. Que ponga libertad, hermano. Aquí mi mano será tuya y frenete. Y tu gesto de siempre será sin levantar. Huracán el de miedo ante la libertad. Recordemos tiempos de férrea dictadura, ¿no? Camino, ぴったん o Hey! よし、そうですね。 ...de Resistencia y guerra civil, hablamos. Chicho Sánchez Ferlosio era el gran recopilador de esas canciones de Barricada, literal Barricada, ¿no? Ni aguantar ni escapar, ni el luto ni la fiesta, ni designio ni azar, ni el llano ni la cuesta, ni puro ni perverso, ni denso ni vacío. Ni en uno mismo inmerso, ni extroverso, ni abrasador, ni frío, ni deida, ni de vuelta, ni al margen, ni en el ajo, ni pasión, ni desdén, vacilación resuelta, con el suelo debajo, por entre el mal y el bien, ni cubierta la faz, ni mirando al abismo, ni amando bles, ni en paz. Que viene a ser lo mismo, ni falta de criterio, ni sobra de juicio, ni un carnaval tan serio, ni el dicterio tan sacado de quicio, ni súbdito, ni rey, ni a cualquier viento hoja, ni el paso altivo y fuerte. Y a propósito de pisa... todo esto, de ¿con quién nos encontramos si vamos a Ferlosio? Preguntitas sobre Dios. Con Atahualpa y Upan. Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Motivos y、Me、pretextos miró, se juntan. Se puso triste. En el fondo de Andes, a ver dónde. Mi abuelo murió en la mina. Sin rezo ni confesión, color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Un día pregunté yo, Padre, ¿qué sabes de Dios? Un día pregunté yo, Mi padre, que sabes de Dios, me miró, se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en el monte sin doctor ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en el bosque y no conoce una flor. Mi hermano vive en el bosque y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado. Tan importante, Señor, por su casa no ha pasado. Tan importante, Señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo. Que canta mejor que yo. Hay una cosa en el mundo más importante que Dios, y es que nadie descupa sangre p a que otro viva mejor. Y es que nadie descupa sangre p a que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Que Dios vela por los b o s q s tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. De dónde salió el grito. Cuando yo aprendí a cantar, No vamos a pasar rollo, por la alusión. La sin la ir al foco, ¿no? A Tahualpa por estos p a g o s Cuando sentí una alegría, cuando el dolor me golpeó. Cuando una duda mordió mi corazón de paisano, desde el fondo de los llanos vino un canto y me curó. Algún día le daremos su propio gran lugar. Por ahora es la radiografía del origen posible de un grito en nuestras latitudes. En esos tiempos pasaban cosas que no pasan ya. Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida. Formas de curar la herida que sangra en el trajinar. Y la milonga es un río en sí mismo, ¿no? Algunos cantaban bien. Nos todos, va quedando lejos. Todos más o menos,、no、eran En o s el n e tiempo. Ajenos, marca、no、tenían, y todos Una. Una vertiente es Atahualpa, otra vertiente con otro toque rítmico es Citarrosa, por supuesto. Pero la Milonga es un río en sí mismo. Pero no nos adelantemos, eso será otro capítulo, si, te, si los micrófonos quieren. Después vienen los señores con un cuaderno en la mano. Copian el canto paisano y presumen de escritores. El criollo, el criollo cuida su flete, su guitarra y su mujer. Siente que enfrenta un deber cada、Re、vez más. Yupanqui, ¿y será aquí que nació el pan, grito? Todo es vaquiano, solo el canto ha de perder. Vamos, vamos a otra época. Contemporánea en realidad, por supuesto, pero a otro enfoque, o al enfoque de lo que podríamos empezar a caracterizar como diferencia, como el trovador del yo, donde no es tan protagonista la raíz, donde no es tan protagonista el devenir de la historia, el devenir de la sociedad, el devenir de la política. Donde importa más desde dónde se mira y cómo se ilustra, tomando la voz de un sujeto, en este caso el que pone la letra y la voz. Serrat. Transición entre un modo y otro que vendría después, cerrad piedra angular. Vale que se le pasó el porvenir la c h a l a vale que el sol lo ha marcado con h i e r r o d e Paleta y que al nacer le pusieron la traba conjeta. De que se desayuna con la barrecha, para a r a n c a r l e a la jornada su corazón. El u n e s en parte en r a n e r o de cazar un n e s Y para mí personalmente, sí nació aquí la sensación, la certeza de que en la canción había una mirada. Que suben al cielo entre tocho y por la. Decir una mirada del mundo. Vale que lloran sus ojos lágrimas de cemento, pudiendo escaparse los sueños como los vientos. Decir una parte del cuento. d e c e n d e noche y en el día se derrumban los sueños que el olvido me hace. Decir una manera de disputar el mundo que está ahí. Serrad punta de lanza, sin duda. Una la fiambrera y se festeja con media botella de priorato. Y se calienta con sol y permanganato. Y l a formas. Y arrepencha o en la sombra duerme la siesta. Soñando con hacerle a su capataz la vaca. Y que gane fuera el Betis y el Barça en casa. El grito, las formas. Vale que no hay Dios que encuentre el norte si no le salva un catorce. La época que lo bendecía, que no es un dato menor.、Que、el sol plega y baja en andamio. Vale que tiene agujetas en su alma rotinada. Y que mañana su historia no habrá cambiado nada. Crecen de noche en el d í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 Vale, que el sol lo ha marcado con hierro de paleta y que al nacer le pusieron la trabagueta. Y debajo de serrad, ¿qué había? Estrictamente contemporáneo. ¿eh? Lo que hoy vamos a llamar los cantautores del y o Pero es una etiqueta menor, sin duda. Los trovadores de ayer, de hoy y de toda la vida. Tienes ya 20 años. Pinturas, p a r e no quiere que s a l a l a Hilario Camacho. なのちゅうてん。 Una Bella pintura completamente anacrónica. ¿Será en romanticismos como estos que nació el grito? Voces de esos años, algunas no llegaron hasta acá, pero bien vale la pena visitarlas. Juan Bautista u m e t una pintura urbana, una crónica urbana será por la calle que nació el grito. acostumbraste hace ya tiempo a las durezas en su piel a su caricia algo tosca y a complacerle en silencio y en silencio él se llevaba la rutina envuelta en un papel para almorzar en silencio 1975」「ティアコ a n o c h e i a un hombre g r a i e n t o bajo las uñas」「 もうただいまだいま o いまだいまだいまだいまだいまだいま a いまだいまだいまだいま e いまだいまだいまだいまだいまだいまだい e だいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだ t まだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだい どこに行くの por un arroz una mañana tragando escoria y fundición por un carrito de niño ば、o que usted quiera patrón te acostumbraste a らば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、なら a なら、ならば、ならば、な、 Sin demasiadas preguntas. Para aceptar que tú eres tú y que nunca serás usted. Usted te paga las o r a s y tú le abrigas los pies. Y hace tres días. Eso sí que era desigualdad de género, ¿eh? 何時かのこと、何時かのこと、何時かのこと、何時かのこと、何時かのこと、何時かのこと、何時かかのこと、何時かのこと、何このこと、何時かのこと、何時か Y que simplemente es la forma de contarse de una cultura, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, tres años después aparecía este. Muy distinto a lo que fue después. Joaquín Ramón Martínez. Recuperar de nuevo. Los nombres de las cosas. Sabina. Llamarle pan al pan, vino, llamarle al vino. Al sobaco, sobaco, miserable al destino. Y al que mata, llamarle de una vez asesino. Aire de guardilla para、los、la misma lucidez. Son todas las palabras, el sexo. Los nombres entrañables del amor y los cuerpos. La gloria de estar vivos, la crítica, la historia, pero no consiguieron robarnos la memoria. Ellos tienen también cuerpo bajo la ropa, piernas, uñas, sudor, vientre, motos, colmillos, manos que no acarician, dedos que no se tocan, solo saben firmar. Y apretar el gatillo. Nosotros que queríamos vivir sencillamente. Hermanos de la lluvia, del mar, de los amigos. Pronunciar las palabras que vencen a la muerte. Buscar bajo tu falda alimento y abrigo. Nosotros que queríamos nombrar las amapolas. ¿Y cómo irá、El、la pelea? Tanto amanece rabia fuego decir que si tú tienes costa, mi lengua es una ola. Nosotros que queríamos simplemente vivir, nos vimos arrojados a este combate oscuro, sin armas que oponer al acoso enemigo. Más que el dulce lenguaje de los cuerpos desnudos. Y saber que muy pronto va a desbordarse el trigo. Y saber que muy pronto va a desbordarse el trigo. Me parece que nos están llenando la canasta de goles, Sabina. No sé、sí. si. Tal vez lo importante no sea de dónde viene el grito finalmente, sino que siga siendo tal. Época de sutilezas, los 70. Tocando al final, Aute. エネミコのゲ o ラー、いつもレベルのメダリア。 ボ es a ドラサードスカベ a ザー、あんケセンダ a みら los como reptiles al acecho de la presa negociando en cada mesa m a q u i l l a e s de ocasión、sí, todo か知っておくと、私たちの心の声、私たちの c の n a la cumbre locos por que nos d e s の u m b r e su p a r ち s i t a ちの声、i たちの声、私たちの声、私たちの声、私たちの声、私た a の声、私たちの声、e たちの声、私たちの声、私たちの声、私 e ちの声、私たちの声、私たちの声、私たちの e 私たちの声、私たちの声、 どん instante la belleza la belleza la belleza ん Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto valles. ¡Viva la revolución! ¡Revive un rico el espejismo! エーテンタスエー a ミーサーエーテンタスエーテンタ i エーテン a フ e ッラーダーダーダー o ーダ b e ー l ーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダ a ダーダーダーダーダーダーダーダ9ダー 79, ダーダーダーダーダーダーダーダー t ーダー t e ダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー プォーブエックマイズのデーナー。 Viste Que lo、no、vi, una vertiente sola, n o digo tímbrica en cada esquina, un amigo en cada rostro, igualdad. グランドラ・ヴィラ・モレーナ、t ラダフ a da fraternidade、t r a da f r a t e r n i d a d グランドラ・ヴィラ・モレー サンブランドマ zinheira 君がなんさびあいだジュレイテルコ companheira グランドラ u は vontade グランドラとは vontade ジレイテル Sí, sí, sí, sí, sí, distintos vientos, distintos idiomas, distintas vertientes de donde salió el grito. Quiero dar a un amigo especial de mí que ha sido amigo de mí durante años. Es Joan Baez, y ella es grande. Abrimos el juego y será, si todo va bien, material del próximo capítulo. No es otro que el premio Nobel de Literatura Bob Dylan. Mostrando. La irrupción de otra cosa. Vai ハメイシーズンはどせ s <el> やったー Y si no te lo repito, el lunes a las 22, 93.5 FM Alvarez, sucursal de miércoles a las 6 de la tarde con Uruguayeses. Soy Carlos Bonano y me alegra encontrarte, ¿eh? aunque sigamos siendo desconocidos pese a todo. Siete días. Y la, la seguimos. Chao, gracias. c í a d g r a b c i u a s r a c e s よく見たら、ストレートでロして どう It's a ring of saddles